Bueno, bienvenidos a la Radio eh, Puro Acá estamos con nuestro entrevistado El señor Don Francisco, el único especialista en el país de Star Wars El que más sabe Nada, eh, Buen día, Don Francisco, ¿cómo está? Buen día, buen día a todos Es un placer estar acá en Radio Puro Un gran podcast y me lo preguntan a mí Yo lo escuchaba mucho antes que me invitaran Es un honor tenerte, Francisco Muchas gracias Bueno, eh, pasamos a las preguntas Que te tenemos para hacer, ya que sos el que más sabe del país, así que vamos a hacerte unas preguntas para sí. ver cuánto sí. sabes sobre este esta gran saga y esta gran, nos este gran. Este gran universo. Nos encanta. Sí, sí, sí, luz. nos encanta. <risa> sí, bueno, sí. vamos, eh, a ver, la primera pregunta que te tenemos es: eh, ¿por qué Anakin eh, se convirtió en malo si era bueno? A ver, <risa> la temática es así. ¿Vas a tener 10 preguntas? Sí. Y cada pregunta que respondas bien vas a tener un punto. Hay que ver si ya a los 10 puntos. Y la, la última bien. persona que vino y yo, sí, dio punto, No, no. Más, me, Ay, me no. encanta Ay, no. Star Wars. Ay. Bueno. Uh, ya te hice la pregunta mi compañero Juan Liz. ¿Ahora podría responderla? Me adelante, mucho. adelante, vamos. Ok, ok. Mándele nomás. Bueno, si me dejaran hablar estaría bueno. Mándele música, maestro. Está bien. El motivo por el que Ana aquí se volvió malo. Y después, se... no, al revés, que se volvió Malo, después antes de que era bueno, sí, sí, sí. era de que. <ríe> era que en el episodio 3 él tiene un sueño premonitorio donde se muere Padme, ¿no? Y él cree y, el, y, Pat, y Pal patín le dice que no, el lado oscuro tiene el poder para salvar a Padme y ahí se une el lado oscuro. Después. Bueno, bueno, está estamos bien. bien, ¿eh? un punto. Se cuenta, se cuenta, un punto. Está un, un poquito, pero yo creo que está bien la respuesta, así que bien elaborada. Así que tenemos el primer punto para el don Francisco. Vamos con la siguiente pregunta, Sandy, la querés hacer vos. Gracias, Juan Luis. Sí, ¿quién es Palpatín? ¿De dónde sale? ¿Quién ha enseñado el uh, camino del lado oscuro? Palpatín. Ah. ah Palpatín <risa> es el, nace, ¿cómo se llama este planeta? En Nabuc, y es el supremo canciller. En realidad es un Lord Seed. Uh, yo me acordaba de quién lo había entrenado, pero. De Dar Place. Dar Place lo entrena en el lado oscuro y después de los sucesos del episodio 13 convierte en el emperador de la galaxia. Muy bien, muy bien. Vale. Dos. Dos puntos. de dos. Superaste a María Carmen que nos lleva a la Muy serie. bien, muy bien, muy bien. Vamos para la Te tercera Te quiero pregunta. mucho, María Carmen, pero tu especialidad es Friends. Vamos a hacer esta pregunta. Eh, ya que sabes todo de Star Wars, ¿en algún momento.? ¿Se ve una relación amorosa de, baby, de Yoda con alguien o es simplemente so, solitario en la vida? ¿De Yoda o de Baby Yoda? Perdóname, Yoda, mejor le dice. Ah, Yoda, Yoda. que sería medio turbo que, turbio que sea Baby Yoda, ¿no? No, no, Yoda, Yoda. Baby Yoda es mayor ¿sí o no? Sí, pero paso, raza no, pero bueno. Ah, ¿Sí o no? No, creo que no. Muy bien, muy bien, tres de tres. Eh, discúlpame ¿qué eh. son los mitoclorianos? los, mini, los No me sale la palabra, esa cosa espantosa en el lore. Es lo los que... clorianos. mini clorianos es como lo que, nos, lo que le da la fuerza a los seres vivos, y hay seres vivos que tienen más de esos, y esos son los Jedi o los Sith. ¿Y en el cuerpo humano dónde se encuentran los clorianos Se encuentran en... ¿verdad es que esa parte no me acuerdo? Hmm. Nada, descalifiquenme ese. Bueno, te lo bueno. voy a contar como medio punto. Está okay, bien, está Estamos bien. bien está vamos bien, está vamos bien. Tres, y está bien. tres y medio. Y medio, La quinta pregunta que vamos a hacer es: eh... ¿Por qué no? ¿En qué parte del cuerpo le cortó Dor Darth Maul a Luke Skywalker en la? No, no, no. A ah, ah, Obi, no, a Jango Fett? No sé. Sí, a Django Fett. A Django Fett. Ah, um, Darth Maul estaba tirado por ahí en los eventos del, mm. del ataque de los clones, así que no cortó nada a Django Fett. ¿No le cortó la cabeza? Ese es Miss Windu. De verdad. <risa> <risa> bueno, bueno. Eso valió dos puntos porque sabe más que en nosotros. De <risa> verdad, 5,5 vas, vas a por el 10,5. La sexta pregunta es. ¿Quién es.. Carl Richard Kestis uh, Ese es, es el protagonista de Jedi Fallen Orden, ¿no? Si no me equivoco ¿Pero quién es? ¿Cuál es su rol? Es un... ¿pero ¿Está bien lo que dije? Correcto, es está el protagonista bien. del juego Es un... Era un padawan Que fue que justo cayó en la Orden 66 Y su maestro muere Yaro Tapal Yaro Tapal, gracias Y... Nada... Y ahí empieza y se convierte en chatarrero y es perseguido por el Imperio después. Muy bien. Muy, muy bien. Muy bien. Se muy une bien. a la tripulación de Sereyunda y juntos buscan revivir a la Orden Exactamente. Bueno, vamos con las últimas... Pero sombra. se encuentran contra los... Se enfrentan a los Sith, digo, los inquisidores. Muy bien. Vamos con las últimas preguntas. Me parece que Don Francisco demostró que sabe mucho de esto. Así que yo le quise una pregunta desde... Chicos, juego de los juegos de Star Wars y la verdad que me encantan. ¿En serio? ¿Cuáles? Sí, en serio, los de Lego, ¿viste? Muchos jueguitos. Que <risa> está, de, de, de, de, ¿En los dónde jugabas? Los de Lego. ¿Los eh, de Lego en, la Wii, en la Wii jugaba todos los juegos y te quería preguntar, uh, yo también. Más que nada, ¿qué más un top de los mejores juegos de Star Wars que jugaste vos? ¿Un top, eh? Bueno. eh los cinco mejores, los tres. Los, cinco, los, los tres, tres mejores. mejores sí. Bueno, en primer lugar uh -huh. tendrías que poner a. Star Wars Battlefront 2 de Pandemic, el original, que es un juegazo, me parece mucho mejor que la versión de EA. Sí, sí. Después pondría. Después pondría. Al Jedi Fallen Order, que está bastante bueno. Sí, ¿y ¿el último? El último. El Skywalker Collection, el de Lego, no me sale el nombre ahora. Perfecto, muy bien Sandy, la siguiente pregunta ¿Y esto cómo lo contamos? ¿Le damos un punto o no? Él iba, sí. él iba a 6,5 Y yo creo que um, tuvo una buena, un buen top Así que yo le daría un puntito Entonces va a 7,5 sí. Dirigiéndose hacia la octava pregunta Vamos Ok, bueno ¿Quién, quién fue el que entrenó al Conde Duku? Conde Duku conocido por su gran sable corvo Ahm... Um, ¿Durante su era Sith o durante su era de Jedi? ¿Quién lo entrenó? ¿Pero en qué etapa? ¿Quiénes lo entrenaron? Bueno, como Jedi lo entrenó Yoda y como Sith Palpatine. Muy bien, muchas gracias. ¿Y por qué decidió pasarse al lado oscuro si eran muy buen Jedi? Porque sintió una desilusión con la corte y la república y por la muerte de su aprendiz Qui-Gon Bueno, pasamos a las últimas preguntas ya. 8,5 puntos, ¿no? Correcto. Bueno, bueno, muy bien. Espero que les esté gustando este podcast tan bueno. Y nada, vamos a seguir. Nos pueden seguir en Instagram, arroba, sí, arroba no, Radio, puro, radio puro. Bueno, estamos ahí. Bueno, la siguiente pregunta, Franco. Sí. Don Francisco, perdón. Bueno, la siguiente sí, pregunta. la gente se confunde con esto. Sí, Francisco, es es Francisco Frau. Sí, la gente se confunde, tranquilo. Bueno, seguimos con la siguiente pregunta. En Star Wars 5... Eh, eh, el imperio contraataca Exactamente Viste que está Han Solo Sí. <ríe> bueno eh, Contame Y hacemos una síntesis De Cómo conoció a su gran amigo Chewbacca eh, Y cómo, cómo Fue su amistad y cómo terminó Eso no pasa en el episodio 5 No, pero, o sea, estoy situando más o menos... ¿Querés que, la que te haga 5... un resumen de toda la historia de Han Solo? Claro, yo estaba situando que en las 5 estaba Han Solo con su amigo. O sea, yo quería que me expliques cómo fue la relación que tuvieron estos dos. ¿Cómo, ¿Cómo? se conocieron? Un hombre... Exactamente. Un hombre que parece ser humano con semejante bestia peluda. Ah, no, para ser sincero, no me gustó la peli de Han Solo, así que no la recuerdo nada. Así que pueden sacarme el punto. No es la pregunta. ¿Qué? Queremos saber sobre Chewbacca y Han Por Solo. Por eso, no pero sabemos... eso se encuentra en la... peli de Han Solo. Entonces vas a abandonar el, el 10 que ibas a conseguir. Sí, lo abandono, me conformo ah. con el 9. Bueno, todavía. vamos. 8,5. Sí. Última pregunta sí, del sí. podcast. Sí, de sí. Radio Puro, nos pueden seguir en Instagram. Somos Juan Luis y Santiago, acá ¿Sí? entrevistando a Francisco, especialista de Star Wars. Y la última pregunta. Sí. ¿Cuál es el nombre que recibe la canción más conocida de Star Wars luego de la Marcha Imperial y del tema principal? Que se ah. suele usar mucho en... en videoclips de combates. Mm, las que se usa en la batalla final contra Mole en el episodio 1. Me gustaría saber el nombre. Um, Duel Duelos Destiny. No, Duel of fate. Duelos de destinos, Duel of the Fates. Sí. Muy, bien. muy bien. Bueno, muy bien, Fran, muy bien. Con eso quedarías en un 9,5. Ah, bueno, Castro que es diez. una buena puntuación más allá de que no es un 10, que ha demostrado el amplio campo ...que tenés en este... ...en este, en en Star este Wars... ...muchas gracias... ...la verdad... ...superaste a María Carmen con un 2... ...impresionante... ...Carmela con un 7... ...y Caro Conde que llegó a un 9... ...9... ...pero María Carmen no Conde. es la experta en Friends... ...y bueno... ...quise intentar el, el Challenge Star Wars... ...y no lo, <risa> no lo logró... ...bueno... Eh, ...acá te despedimos... Francisco. ...muchas gracias... Muchas gracias. ...ni honor. más ni menos que con la canción... ...la despedida de Daddy Yankee... <risa> Así que bueno, nos síganos vemos. en Instagram nos vemos, nos vemos en la siguiente emisión en la siguiente. Muchas gracias, soy gran fan Nos vemos